Cuando uno habla de legalizar, despenalizar es despenalizar el consumo, no despenalizar la marihuana, no se despenalizan sustancias, se despenalizan conductas con esas sustancias, consumirlas, tenerlas. Un grado mayor a eso es regular el acceso a la sustancia ya no solo permitirte y no mandarte preso, sino garantizarte una forma segura y legal de que vos accedas a esa sustancia para poder consagrar ese derecho que si no es teórico. Hablas de legalizar, hablas de regular, hablas de que un Estado se ocupe de generar espacios Eh, donde con un fuerte control del Estado, determinadas personas produzcan con estándares de calidades adecuados las sustancias que se van a consumir sí o sí, que las personas que las van a consumir puedan llegar a esas sustancias de un modo seguro, que esas sustancias no se la vendan a cualquier persona sino que esté restringido a las personas que el Estado considere que pueden acceder, en este caso mayores de edad, etcétera Pero como ocurre con los medicamentos, vos no podés ir a comprarte un Valium si no tenés una receta de un médico. Bien, no es que legalizar es liberar. Por el contrario, las drogas están libres y legalizar es regular, es controlar. Entonces, cuando vos controlás quién la produce, en qué cantidad, en qué calidad y a quién se la vende, lo primero que haces es atacar uno de estos problemas que habíamos nombrado, que es la salud de las personas que la consumen y la vida y la seguridad de esas personas. Al no consumir algo podrido, al no tener que enfrentarse un tipo con armas para conseguir esa sustancia y no poner en riesgo su vida, y al no tener que terminar preso por hacer uso de esa sustancia, que son todos los problemas que hacen al usuario. Si vos pones en circulación una sustancia, por un lado en el caso de la marihuana generando mecanismos como permitir que la gente la cultive el ser una planta, al ser más fácil, al no tener productos de elaboración química que pueda poner en riesgo la vida de esa persona o de otras, es una planta que se cosecha. Eh, al permitir mecanismos intermedios como que se junten personas a cultivar, pero por sobre todo al producir una sustancia a un precio menor de lo que cualquier persona en condiciones de ilegalidad, donde tenés que pagar un montón para la infraestructura, para mantenerte oculto, etcétera, podés llegar a producir. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Se derrumba la posibilidad de que esas personas que hasta ahora lucraban y ej ejercían violencia social recaudando dinero la venta de, de, de las drogas, lo puedan hacer porque nadie les va a ir a comprar a ellos. ¿Quién va a ir a comprar marihuana a un tipo armado poniendo en riesgo su vida y consumiendo una sustancia podrida cuando puede ir a una farmacia a consumir una sustancia de calidad a un precio menor? Y visto de otro lado, o puede cultivarla. Lo mismo que si vos agarrás y el Estado se pone a vender tomates, se pone a producir tomates, ¿bien? Les paga a los cultivadores lo mínimo que les cuesta producirlo y lo pone a la venta sin toda la cadena intermedia de distribución a un precio baratísimo, 50 centavos el kilo, que solo sirva para eh, pagarle a los cultivadores. ¿Qué es lo que ocurre el otro día con todos los productores de tomate? no pueden Nadie puede producir más barato que un Estado que no quiere lucrar. Esa es la ecuación con la que regulando se planea, se planea quitarle el negocio a los narcotraficantes en vez de andar disparándoles, destinando eh, cantidades ingentes de dinero estatal a eso, matando un montón de inocentes en el medio, etcétera Es, si el problema es económico, lo disputás desde lo económico. Y si el problema es de salud, mejorás la salud de las personas, haciendo que accedan a una sustancia de calidad controlada y en condiciones seguras.